Somos los causantes de todo Esto fue lo que más hondo caló en el doctor James Holloway Tras una traumática e interminable sesión de hipnosis con su paciente Ronnie Lane Eran las 3 de la madrugada, hora maldita donde las haya De una calurosa noche de agosto de 1974 Ronnie volvía de trabajar por una solitaria comarcal de la localidad de Port Townsend... ...en el condado de Jefferson, al norte de los Estados Unidos... ...cuando de repente vio una luz en el horizonte... ...que realizaba unos giros tan imposibles... ...que llamarían la atención de cualquier hijo de vecino. Cuando Ronnie se quiso dar cuenta... ...esa pequeña luz se hacía cada vez más grande. Cada vez estaba más cerca de él... ...hasta que la tuvo justo encima el muchacho aceleró su camioneta e hizo un cambio brusco de dirección en un vano intento por esquivar lo que fuese aquello la camioneta se detuvo sin que él pudiera impedirlo delante de Ronnie la luz que ahora era gigantesca fue descendiendo poco a poco hasta quedarse suspendida a dos metros sobre el suelo al momento descendieron unos seres con aspecto humanoide muy altos tal vez de unos tres metros de altura los seres se quedaron muy quietos observando al joven Ronnie se armó de valor y siguiendo un impulso echó mano de su escopeta de doble cañón salió lentamente de la camioneta y mientras les encañonaba gritando les preguntó ¿quiénes eran? en ese mismo instante se quedó paralizado no podía mover ni un músculo de su cuerpo de la gigantesca luz salió un rayo que le golpeó en el pecho Sintió un calor insoportable y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, eran las 8 de la mañana. Habían pasado cinco horas y no recordaba lo ocurrido. Ronnie se despertó dentro de la camioneta con las manos pegadas al volante y con la escopeta en el asiento de al lado. Disponía de una prueba real de lo que había pasado, una fuerte quemadura en el pecho. Pasaron los días y Ronnie cada vez dormía menos. Cuando lograba conciliar el sueño, tenía horribles pesadillas en las que unos seres de aspecto reptiloide lo sometían a humillantes pruebas y experimentos. Estas pesadillas eran cada vez más vívidas y más intensas. Se despertaba gritando y empapado en sudor. No se atrevía a contárselo a nadie, tenía miedo de que lo tomasen por loco. No podía seguir así Su salud estaba en juego Y al fin decidió visitar al doctor James Halloway, Psiquiatra Después de que Ronnie le contase al doctor Halloway Su experiencia y las angustiosas Pesadillas posteriores El psiquiatra decidió someterlo A una sesión de hipnosis Para rescatar algún posible recuerdo bloqueado Del traumático acontecimiento Aquellas cinco horas De las que Ronnie no recordaba Absolutamente nada Tras varios intentos, el doctor Halloway consiguió tranquilizar a Ronnie y pudo hipnotizarlo. Todo transcurría normalmente. El doctor Halloway hacía sus preguntas rutinarias, Ronnie respondía e iba contando toda su experiencia, hasta que llegaron al momento en el que el rayo le golpeó el pecho. Entonces, Ronnie empezó a temblar. El doctor preguntaba qué veía, pero Ronnie no contestaba solo temblaba como si estuviera muerto de frío de repente de Ronnie salió una voz gutural áspera y desagradable una voz que claramente no era la del paciente el doctor halloway trataba de establecer una conversación trataba de interactuar con esa voz pero esta solo estaba dando un mensaje la voz actuaba por su cuenta y hacía caso omiso del doctor halloway Al entrar en la mente de Ronnie, mediante hipnosis, el doctor Halloween había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. Un recuerdo bloqueado que no debía desbloquearse. No podía explicárselo, pero algo se estaba expresando con palabras a través de la voz de Ronnie. Controlamos vuestro destino. Somos los causantes de todos vuestros males. Nos alimentamos de vuestro miedo nunca sabréis quiénes somos nunca entenderéis qué hacemos aquí pero siempre estaremos con vosotros y tendréis que vivir vuestras vidas rodeados de incógnitas